Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Nuevamente agradecerte por la comunicación, por el interés.、Eh, a ver, esto es como, como en todos los municipios: digo, si bien obviamente estamos en una etapa donde, donde el trabajador, e la t r b a a la j d o r familia en sí, eh, busca eh, festejar, busca este, cerrar el año de otra forma.、Uh -huh. eh, d no está mal, pero no, no tiene nada que ver con lo que es lo salarial, digamos. No es un reflejo.、Eh, a ver, el que estén los compañeros y compañeras festejando, brindando con la intendenta,、uh -huh. no quiere decir que aprueben、eh, o que l e estén pasando de 10, digamos.、Uh -huh. eh, obviamente, después tenés un montón de cuestiones, sabemos cómo. Cómo es el manejo de, de, también del peronismo, las organizaciones y demás, donde también convocan desde ese lugar, es decir, ¿no? es que, más allá de que la invitación fue abierta a todos las y los trabajadores,、eh, muchos también、eh, de, de, de, de, de su presencia responde a que sus organizaciones, sus este,、eh, organizaciones partidarias, digamos, los lo han convocado también.、Eh, pero bueno, en torno a lo que es la paritaria, nosotros. Eh, ya lo habíamos planteado, ella lo cerró、eh, con un 70,4、eh, anual.、Uh -huh. Digamos, de esta forma perdimos en total básicamente alrededor de 20 puntos o un poco más.、Eh, con el cierre con broche de oro, de, de, con esta idea de, de parte de la gestión de criminalizar la protesta, de denunciar a los que luchan. Eh, nos ha tocado que, que han denunciado penalmente a delegados, que me han denunciado penalmente a mí,、eh, digamos, por、eh, aquella, aquel ingreso y toma de, del patio de la municipalidad en, en busca de, de, un, de que nos atienda algún paritario, alguna persona con decisión política, situación que no se dio,、mm. digamos,、eh, con representación. Con, con golpes de parte de la policía, bueno, todo lo que se vivió este año, la verdad que no ha, sido, no ha sido para nada favorable a los intereses de los trabajadores. Y hasta hay que sumarle un nuevo ataque más a la unidad o a las organizaciones que aglutinan a las y los trabajadores: que es la quita acá en Moreno. Porque una cosa hay que entender: una cosa es que vos no tengas código de descuento y que de repente no te lo quieran dar.、Mm. Como sucede、pues, en, en otros distritos. No tienen código de descuento los gremios,、eh, fundamentalmente a p e Bueno, no acceden y es todo una lucha. Bueno, acá en Moreno teníamos códigos de descuento y la decisión unilateral nuevamente de la intendenta ha sido quitar los,、eh, los códigos de descuento, salvo la afiliación. Es decir, en Moreno solamente、eh, ingresa el descuento por afiliación, quitando los coseguros y.、Eh, Eh, bueno, otros códigos más, no,、uh -huh. no los recuerdo ahora todos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel trabajador o trabajadora que necesita un préstamo no lo va a poder acceder desde el,、eh, desde el sindicato,、eh, desfinanciar a los sindicatos, porque obviamente también había una gran cantidad de préstamos dados,、eh, eso, digamos, no lo vamos a poder cobrar, salvo que el, el trabajador. Tenga la buena voluntad de ir a pagarlo al gremio, que también nos genera un inconveniente.、Claro. Eh, no va a poder tener prestaciones como las de salud. Sabemos que IOMA no cubre la totalidad de los remedios, por ejemplo,、eh, en lo cotidiano la otra mitad se la cubrían los diferentes gremios, tanto el municipal como ATE,、eh, los centros médicos que tiene ATE, el camping, todo eso que lleva un, una economía importante. Eh, bueno, hoy no lo podemos descontar por recibo porque la intendenta de forma unilateral sacó un decreto. Claramente, nosotros hemos puesto los abogados, estamos trabajando con, con los abogados de a t e n a Nacional, pero lo entendemos como una nueva avanzada en torno a las organizaciones sindicales, digamos.、Eh, así que, bueno, si、sí、hay un contraste entre esa foto、eh, hermosa con l a s y los trabajadores y la otra foto que es un decreto que. Eh, que i n c l u s i v e afecta también, obviamente, al trabajador, porque el trabajador, cuando vaya al sindicato y p i d a un préstamo o la cobertura de un remedio, por ejemplo, oncológico,、eh, no vamos a poder hacer esa, esa. ¿Y dónde termina ese trabajador? En un prestamista que, que es usurero, un en, en una financiera que, que va a tener mucha más cantidad de intereses. Eh, bueno, eh, también, obviamente, afecta a los trabajadores y la pretensión de parte del gobierno de Mariel. Ante estas situaciones, que los trabajadores se desafíen y de esa forma estén organizados en los diferentes sindicatos. Ahora,、eh, además, digo, como si todo esto fuera poco, diría un vendedor ambulante, todo este panorama que pintás, que describe la situación terrible que han tenido que padecer los trabajadores municipales este año. Cerrar un año con un 20% de pérdida de poder adquisitivo después de los、eh, cuatro años de, del gobierno de Macri y los dos años de、uh -huh. pandemia. Digo, se suman, son seis años, casi siete años de, de, de pérdida casi sistemática de poder adquisitivo. Se suma también el peor bono de la provincia, por lo menos que tenemos registro aquí en la radio. Eh, hay municipios que han pagado, está bien, son quizás municipios con destinos turísticos que han pagado 140 mil pesos de bono de fin de año, 100 mil, 80 mil, 60 mil.、Eh, de de lo s más b a j i t o s fue José Cepá con 20 mil, pero el peor bono de la provincia lo paga el municipio de Moreno con 15 mil pesos de bono de fin de año. Sí, tal, cual, tal cual, 15 mil pesos que obviamente hoy no sirve para absolutamente nada,、eh, hasta lo podríamos distribuir en que no sirve, no sé. Tres o cuatro días para obtener una alimentación medianamente、eh, sin dar, darte lujos, digamos. No, no, la verdad que, pero aparte,、eh, si ven el comunicado, el comunicado plantea que, el,、eh, que se pagaba el aguinaldo、eh, el 20,、uh -huh. que se iba a pagar el 28 el sueldo y que se iba a pagar el, el bono el 6, digamos, y lo pone como un, como un logro. A ver, y lo que yo sigo sin entender es: ¿tenemos que aplaudir, por ejemplo, que te paguen el 20 del aguinaldo? Si es algo que históricamente se pagó、sí. en esa fecha.、Eh, digo, porque también, digo, parecería que hay que aplaudir cuando hacen las cosas que deberían. Y la verdad que a mí me parece que,、eh, que, que por lo menos de mi parte y de muchos compañeros, no somos obsecuentes y no vamos a aplaudir las obligaciones. Porque si no, también s e aplaudan cuando nosotros. O no que aplaudan, que den un bono como corresponde, por ejemplo, a los trabajadores de salud que estuvieron toda la pandemia, que no se tomaron vacaciones,、eh, que den un bono, digo, muchos trabajadores municipales en la pandemia、eh, han fallecido, digamos, por COVID. Entonces digo, todos esos compañeros y compañeras no han tenido un reconocimiento y el reconocimiento supuestamente es un bono miserable de 15 mil pesos. La verdad que yo ya a esta altura. Este, No sabría ya qué decir, digamos. Sí, entiendo que esta gestión、eh, gobierna para solo para unos pocos, digamos. Y acá también el Frente de Todos digo, tiene que, que hacer una evaluación, tanto en Moreno como, en, como en, el ámbito, en el ámbito nacional y provincial. La deuda que tiene con los trabajadores del Frente de Todos es enorme, digamos. Eh, entonces, eh, digo, deben hacer un mea culpa y entender que el año que viene tiene que ser diferente. d i g a Más o s m allá de que sea un año de elecciones,、eh, hay que tomar decisiones políticas a favor de los intereses de la clase trabajadora, sí o sí. No pueden、eh, hacer la vista gorda ya. digamos, Y esto va para todos los funcionarios. Yo sé que soy simplemente un delegado general de una seccional, pero digo, soy un, un, un contribuyente, soy un, un trabajador y soy、eh, un votante. Y la verdad que tienen una deuda histórica. El peronismo creo que es la, la peor etapa del peronismo en años. Nunca se v i v i ó un peronismo que、eh, dé tan poco derecho y que hambriére tanto、eh, al pueblo, realmente.、Eh, la expectativa en el año que viene están puestas en que es un año electoral, quizá haya algún cambio de timón al respecto de esta política que hasta ahora solo ha traído perjuicio para las,、si、los municipales en Moreno. La, la expectativa que, que tenemos, digamos, tendremos que juntarnos nuevamente con los delegados, sea, estamos en etapa de. De, de fiestas, digamos, de, de, de tomarse vacaciones, artículos y demás,、mm. eh, pero yo creo que la expectativa para el año que viene no va a cambiar. Va a ser de lucha, va a ser de encontrarnos en la calle y de tratar de organizar a la mayor cantidad de compañeros y compañeras, de hacernos entender que el camino es la lucha, que de parte de la patronal no va a haber más que migajas. Y está claro con este bono y con, este, con el sueldo pagándolo anticipado como si fuese. La gran acción. Así que, nada, la verdad que la expectativa es esa: la lucha y la única, es la única forma que entendemos y que tenemos la clase trabajadora. Raúl, te agradecemos este contacto, cada uno de los contactos que, que cada vez que te solicitamos estuviste ahí para contarnos la realidad del asilo municipal de Moreno. Así que, bueno, desde aquí, d e la radio, agradecidos. e s p e r a m o s que tengan felices fiestas, la mejor fiesta posible en este contexto también la familia municipal en Moreno. Bueno, seguramente nos comunicaremos ya el año próximo. Que tengan felices fiestas ustedes también. Gracias por haberse comunicado en cada momento difícil que hemos vivido. Es importante para nosotros la difusión,、eh, así que más, más cuando hay conflictos tan ardientes. Así que bueno, la verdad que agradecerte, Daniel, agradecerle a todo tu equipo. Y, y bueno, terminen el año de la mejor forma y nos estaremos viendo o hablando el año que viene. Un abrazo enorme, muchas gracias. Chao, chao.